Hola buenos días ¿Cómo están chicos ¿Cómo... buenos días a toda la audiencia Buen día eh, Laura me eh, han hecho un anuncio el instituto eh, volverá a dictar la carrera de profesorado de educación inicial eh, a ver contanos Bueno bueno te comento bueno les comento eh, sí el año que viene en el 2023 20, se vuelve a abrir este profesorado de educación inicial que en realidad eh, nosotros tuvimos una primera corte eh, en el año 2013, ¿sí? Uh -huh. O sea, este instituto, si bien, digamos, eh, se gesta como un instituto de formación docente, donde, bueno, antes se llamaba el, el magisterio, ¿sí? Después pasó a ser un instituto de educación, de formación técnica. Luego, en el 2010, volvimos, digamos, a tener la formación docente. Y, bueno, y a partir de ese momento hemos transitado, digamos, hemos pasado por formación eh, de educación primaria, profesorado de educación primaria y profesorado de educación inicial. Así que, bueno, en el 2013 tuvimos la primera corte del profesorado de educación inicial y, bueno, en el 2023 vamos a tener, bueno, celebramos tener nuevamente este profesorado, bueno, con una duración de cuatro años, etcétera. Eh, Tiene, es un título de, de Validez con Validez Nacional y, y es presencial. Bien. Así que estamos muy muy contentos por, por esta noticia. Eh, ¿Quiénes se pueden inscribir? Bueno, se pueden inscribir, eh, obviamente, aquellos estudiantes que egresan de, del secundario, digamos, aquellos que ya egresaron, como personas eh, de, de cualquier edad, obviamente, que... Eh, Que, bueno que decidan y que y que quieran estudiar la carrera de formación docente nosotros tenemos estudiantes de, de diferentes edades desde aquel quegresó de un secundario hasta personas que con un promedio entre 40 a 45 años sí mm -hmm. eh, obviamente que eh, eh, eligen la carrera docente que es lo que estamos ofreciendo nosotros Eh, digamos, respondemos una demanda bastante importante porque somos como el único instituto que está en el oeste pampeano. Y sí, obviamente hay institutos en, en diferentes zonas de la provincia, eh, pero nuestro está en el oeste, y bueno, y tenemos ahí destinatarios, digamos, de distintas localidades como Carro Quemado, Telén, eh, Loventuet, inclusive Santa Isabel, que está a 150 kilómetros, También tenemos estudiantes de, de localidades de provincias vecinas, como Anchorena, eh, Arizona también. Eh, eh, Laura, ¿hay una demanda? Digo, ¿faltan eh, eh, docentes de educación inicial ahí en el oeste? Eh, sí, mirá... Esto, en realidad, cuando se piensa en una carrera de, de formación docente, que obviamente son decisiones eh, también de tipo ministeriales de las direcciones, de a partir también de, de, de, de acuerdos con la dirección de, de nivel superior, en, hay a nivel ministerial un relevamiento de, de datos, obviamente, un mapeo territorial y cuáles son las necesidades de, de cada zona, de cada territorio no de la provincia. Entonces, por ejemplo, eh, personas que ya son, eh, que están pronto a jubilarse, bueno, y demás cuestiones, entonces se hace todo obviamente un diagnóstico antes de pensar en, en abrir una nueva corte de, de un profesorado siempre, sí, ¿no? Claro. es obviamente que es a nivel... Es un estudio, un relevamiento que lo tiene el Ministerio, ¿no? Y es por esa razón que se da ahora y no antes eh, o, o, o después, qué sé yo. Eh. Claro, Ajá. exactamente, exactamente. Inclusive eh, los otros institutos también de la provincia y otros institutos que también van a dictar esta carrera. No sé, por ejemplo, el Instituto de General el Instituto de, eh, de Macachín. Sí, hay, hay varios institutos que, que también van a dictar la, la carrera nuevamente. Bien. Eh, Laura, y en la actualidad ustedes están dictando el profesorado de educación primaria. Eh... Exactamente. ¿Y, y sí, sí, sí. Estamos dictando una, una corte que se abrió este año. Exactamente. Ah. Una nueva corte de uh -huh. educación primaria, pero ya veníamos con el profesorado de educación primaria. Bien. Eh, ¿Qué cantidad de estudiantes tienen? Nosotros actualmente tenemos una matrícula de 95 estudiantes, Ajá. que para lo que es la localidad y la zona eh, es bastante importante. Claro. Sí. Bien. Eh, ¿La inscripción para eh, el profesorado de educación inicial ya arrancó? ¿Cómo es? No, mira, eh, eh, todavía no tenemos fechas precisas, pero bueno, arranca en diciembre, uh -huh. en el mes de diciembre. Bien. Uh -huh. Eh, es un esto también son anuncios ministeriales porque es para todos los institutos de la provincia y se va a realizar por el sistema voz por voz Ah, bien o sea eh, ingresando ahí a la página del ministerio bien. Eh, exactamente por esa uh -huh. página oficial eh, uh -huh. por ahí se tienen que inscribir uh -huh. y bueno y después se presenta obviamente una documentación bueno lo no, uh -huh. básica deni título de secundario Eh, actas de nacimiento, digamos, eh, necesarios para para abrir un legajo, obviamente, de cada estudiante. Eh, bien, Laura, no sé si quedó algo que nos quieras contar, si no, gracias eh, por esto. No, no, no, eh, es esto, bueno, celebramos en el oeste tener nuevamente este este profesorado. Eh, actualmente, a ver, los institutos de formación docente eh, podemos, en nuestro caso, nosotros tenemos como una doble misión. Nosotros somos un instituto tecnológico que ha dictado carreras tecnológicas, digamos, de formación técnica, pero también de formación docente. Entonces, como tenemos como esa doble misión educativa, ¿no? Y celebramos eh, para nuestra localidad y para la zona, eh, tener de nuevo este profesorado realmente nos llena de, de alegría. Pensar sobre todo en, en oportunidades y posibilidades. De hecho, Toda esta semana, desde que se anunció esto, nos han estado llamando, eh, digamos, chicos y chicas de, de Santa Isabel, de, de, de, como te decía, de la provincia de San Luis, porque, bueno, hay una necesidad imperiosa de, de estudiar, ¿no? De hacer estudios superiores. Bien, Laura, muchísimas gracias eh, por todos los datos. No, por favor, gracias a ustedes. Un, un saludo grande.